Bueno, lo, nosotros lo escuchamos atentamente,、eh, hay algunas cosas que no estamos de acuerdo por supuesto, pero ya d e s e el 2012、eh, con varias eh, iniciativas, eh, varios proyectos de ley que ya, ya están en las cámaras, como es la policía judicial y la policía de prevención,、eh, para los municipios de mayores de 70.000 habitantes, Eh, y bueno, esos temas se van a tratar、eh, durante todo el año, la ley, el e proyecto de ley de regionalización de la provincia de Buenos Aires.、Eh, pero bueno, ningún, ningún,、eh, ninguna palabra sobre el problema docente eh, eh, con respecto a, a, al conflicto que hay presente en estos momentos. Eh, ninguna palabra sobre el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires y cómo se va a enfrentar esta situación.、Eh, la crisis económica de, de la provincia es muy seria. Y bueno, de, de, tampoco muy poco de la, de la coparticipación de los municipios con respecto a lo que le s va a corresponder en 2012. Que van a tener una crisis financiera importante. Eh, no va a ser lo mismo que en 2011 o en 2010 en síntesis, bueno, un, un mensaje que no dejó nada absolutamente más pobre que el año pasado、eh, ni siquiera ningún tema conflictivo dejó pendiente una pelea entre, entre el gobernador de la provincia y el, el, el vicegobernador donde no sabemos para qué lado va a terminar así que No, nada, no h、no, a、no, no, no, no、para decir este, con respecto a novedades importantes que podamos compartir todos.、Eh, así que bueno, veremos cómo transcurre el año. o ¿no? n、eh, Senador, de los temas que usted、eh, mencionó que ya están en la legislatura, como el de la policía judicial, la regionalización, bueno, sobre este punto usted ha hablado más bien de la necesidad de autonomía de los municipios. ¿Cómo están trabajando con estos temas? La constitución del 94 fija la autonomía de los municipios, pero cada vez hay más centralismo, no hay una clara este, descentralización siquiera, de, este, sin hablar de autonomía.、Eh, el gobierno provincial concentra los recursos en él y l o distribuye、eh, una, de acuerdo al color político, aquellos que no pertenecen a su color político no reciben. Absolutamente nada.、Eh, por lo tanto, es、eh, una de las provincias que más ...que más po pobreza jurídica y, y en autonomía deja en, en, en, la, en la República Argentina. n o Hay provincias mucho más pobres que tienen, son mucho más ejemplos de autonomía. Así que, bueno, muy、no、preocupado por lo que...、Eh, por, por lo que、eh, posiblemente venga a venir en la provincia de Buenos Aires, ya,、eh, el gobierno de la provincia. ha desendeudado al Banco Provincia para salir a, a, que, a que pida plata para la provincia de Buenos Aires, claro en el presupuesto aprobado, donde la provincia de Buenos Aires no, no, no, no marca, no, no, no, no le prestan, no, no califica para los medios este, internacionales que, que, que prestan dinero. y por lo tanto d e s e m b o l g a r o n al Banco de la Provincia de b u e n o s a i r e s para que califique y por intermedio de él p u e d a n conseguir dinero, eso desprestigio internacional está muy marcado. Le da el precio de la tasa, de, de, del interés, ¿no? Del interés, que hay, el interés muy alto para la Provincia de b u e n o s a i r e s porque ustedes agarran las calificadoras internacionales y la que... que La mejor es que dice regular, ¿no? Este, después,、eh, mala y muy mala. Le pregunto respecto de los otros temas,、eh, de la policía judicial y la de prevención, ¿cómo lo ven? La policía judicial es un tema que lo venimos reclamando nosotros hace 15 o 20 años ya con varios proyectos de ley,、ya、hay 16 proyectos de ley en las cámaras. pero No es novedad e、eh, la del Poder Ejecutivo, al contrario, este,、eh, no, no, es un resumen. De la, de la presentada por la Comisión de la Memoria con algunos agregados, pero、eh, yo creo que la policía judicial nos va n a poner a peor de todo porque、eh, la policía tiene que haber una policía investigativa de la, del acto ilícito independiente de la policía ganadense, que a veces se, se tiene que investigar ella misma y eso es ridículo.、Eh, lo que no sabemos y no se aclara, Eh, ¿Cómo se va a implementar? Ese es el punto que tiene preocupados a más de un organismo provincial también, n ¿no? c u á n t o s efectivos se necesitan? ¿De dónde se van a sacar los recursos? No hay recursos para mantener la b u a n a d e r i a y no sé dónde van a sacar los recursos.、Eh, no sabemos este,、eh, hacia dónde se va a orientar, dónde se va a implementar. Calculamos que serán los departamentos judiciales, pero no nos no explica absolutamente nada de eso. ¿Y cómo va a convivir la policía bonaerense con la policía judicial?、Eh, ¿Van a ser personas distintas o van a haber un cambio、eh, de, de, de bonaerense? Y、si、lo tal va a pasar a la judicial y v a n a seguir en la, misma, en la misma problemática. Entonces, todo eso nos aclara, y por supuesto que nosotros vamos a pedir i n f o r m e que nos aclaren todos esos temas, porque sin eso. Este, no se puede implementar porque si no va a fracasar. ¿no? ¿Y n o con la, la de prevención sería algo parecido en cuanto a los planteos que hacen ustedes? Con la de prevención es una existencia del de, de Poder Ejecutivo Provincial de pasarle la seguridad a los municipios. Porque h a c í a l a de policía de prevención comunitaria para aquellos municipios que tienen más de 70.000 habitantes. Es decir. Es una policía, no sé si se acuerdan ustedes cuando se d i v í a la policía comunal de la distrital, es lo mismo,、eh, lo que pasa es que le pesa la provincia de Buenos Aires quedarse con la seguridad y, por lo tanto tiene cabezas responsables de los distritos para que se hagan cargo de, de todo ello, sin transmitir recursos, sin transmitir... Este, recursos,、eh, sin transmitir eh, de designaciones, es decir, el intendente no va a manejar recursos, no va a manejar designaciones, porque el gobierno de la provincia de la d e s i g n a d o ó n del comisario no tiene autoridad como para decirle que no. Entonces, es como un, un traslado parcial a los municipios con toda la responsabilidad, pero con pocas decisiones.